Cuentos de hadas españoles El príncipe y la chica sincera Esta es la historia del príncipe Clarian, un joven apuesto y sabio Su padre, el rey, estaba orgulloso de él y le consultaba todos los temas del reino En este día debían tomar dos decisiones importantes ¿Por qué no te casas con ella? Es la hija de un rey poderoso. Padre, no me casaré con alguien solo porque sea una princesa. Entonces, ¿qué otros atributos buscas en una esposa? Aquel atributo del que depende todo lo bueno. Aquel atributo del que depende todo lo bueno. Señor, el primer ministro desea veros. ¡Ah, qué pase! ¿Por qué deseáis jubilaros? Habéis sido el primer ministro desde el reinado de mi padre. Hijo, dinos, ¿dónde encontraríamos a un hombre tan conocedor y dedicado como él? Padre, de él he aprendido que el conocimiento puede adquirirse. La dedicación y todas las cosas buenas dependen de un atributo, el atributo más importante de todos ¿Y cuál es ese atributo del que hablas? Tengo un plan El príncipe les dio al rey y al primer ministro una idea para seleccionar a un nuevo primer ministro apto para el reino Por tanto, se anunció algo en el reino al día siguiente El honorable primer ministro del reino se retira. El rey invita a todos los que deseen ocupar el puesto de primer ministro a presentarse en el palacio dentro de dos días al amanecer. Su Alteza Real, nuestro rey, ha preparado una prueba. Me pregunto qué tendrá en mente el rey. Ser primer ministro no es fácil. Se necesita dedicación y mucho conocimiento. Más que dedicación y conocimiento. Para ser primer ministro hay que amar al reino y a sus gentes. Se necesita la delicadeza de un padre y la justicia de un juez. Y todo esto se resume en un solo atributo. Oye, Tiara, si crees que sabes tanto sobre ser primer ministro, ¿por qué no te presentas? <risa> y Tiara se presentó. Dos días después, se encontraba en el palacio junto a otras diez personas. El príncipe les habló a todos. Os hablo a todos en nombre de mi padre. Sabéis que convertirse en primer ministro requiere dedicación y conocimiento. Pero también se necesita algo más, amar al reino y a sus gentes. Se necesita la delicadeza de un padre y la justicia de un juez. Así que Su Alteza Real ha preparado una prueba para vosotros. Aquí tenéis una cesta con maíz y semillas de alubias. Separad las semillas del resto. A todos se os dará un huerto en diferentes zonas de los jardines de palacio, en donde plantaréis las semillas y conseguiréis que se conviertan en un cultivo sano. No podréis pedir ninguna ayuda durante la prueba. La forma en la que atendáis vuestro jardín mostrará vuestra dedicación, vuestra delicadeza y vuestro amor. Tras un mes, seleccionaremos el mejor jardín y la persona a la que pertenezca será nuestro primer ministro. Todos los candidatos al puesto de primer ministro cuidaron de sus jardines con gran atención. Y en una semana, las plantas comenzaron a dejarse ver en todos los jardines menos en uno, el de Tiara. ¿Por qué no crece nada en mi jardín? ¿He hecho algo mal? Tiara siguió esforzándose. El mes pasó y llegó el día de la inspección final y la selección. Todos los jardines estaban bonitos y sanos, excepto el de Tiara. Todavía no había rastro ni de una sola planta. El príncipe y el rey llegaron, observaron todos los jardines. Y finalmente llegaron al de Tiara. Eh, ¿Ni un solo brote? Lo siento muchísimo, Alteza. Lo he intentado, pero no he conseguido cultivar nada. El rey y el príncipe se alejaron sin decir nada más. Y llegó el momento de anunciar al ganador. En representación de su Alteza Real voy a anunciar al ganador de la prueba. A nuestro próximo primer ministro, la señorita Tiara Campbell. Antes de que recibieseis las semillas, os dije que para convertirse en primer ministro se requería trabajo duro y también conocimiento. Lo que no os dije cuando empezamos es que todos y cada uno de estos valores proceden de un solo principio, el principio de la sinceridad. Porque la persona, que no es sincera, no puede ser dedicada. Nunca podrá amar de verdad ni tampoco será justa con nadie. Las semillas que os entregamos estaban muertas. Es imposible que produjesen ni un solo brote ni ninguna raíz. Que hayáis conseguido cosechas sanas demuestra que habéis hecho trampas para impresionar a su Alteza Real. Solo una persona ha realizado la prueba con sinceridad e integridad. Y esa persona es Tiara. ¡Esto no es justo! ¡Aún así hemos cultivado cosechas sanas! Sí, sí. Lo sentimos mucho, Alteza. Cuando vimos que no crecía nada en nuestros huertos, pensamos que habíamos hecho algo mal. Y por ello conseguimos nuevas semillas. Tiara es la única que tuvo el coraje de continuar con la tarea siguiendo las normas, aunque se arriesgase a fallar. Solo ella merece ser primera ministra. Sí, sí. sí. solo, solo Tiara, Tiara merece ser, ser primera ministra. ministra. Solo tiara merece ser primera, primera ministra! Primera ministra, necesito vuestro consejo en un tema importante. Mi padre desea que me case pronto. ¿Qué os parece esto? ¿Me elegiríais como marido si pudieseis? Apenas os conozco, Alteza. Y no puedo casarme con alguien solo porque sea un príncipe. «Eso es lo que siempre le digo a mi padre. No puedo casarme con una persona solo porque sea princesa». «Bueno, como os habréis imaginado, el príncipe y Tiara parecían tener bastante en común. Pensaban igual y ambos valoraban la sinceridad más que cualquier otra cosa. Y por tanto, se respetaban el uno al otro y se convirtieron en buenos amigos».